Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Como siempre en el aire y esta vez con un tema que es bien escolar pero que también tiene que ver con nuestra historia argentina, con la posibilidad de reconocernos en nuestra historia, de saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué queremos que nos pase que es lo que no queremos que vuelva a pasar nunca más. Hoy, con los estudiantes, yo son chicos de la escuela primaria, escuela número 20, distrito escolar 19, escuela Carlos Alberto Carranza. Sí, nos hacemos presente comenzamos ahí escuchando eh, un material histórico sí que marca el inicio de una era. Así que vamos a comenzar directamente así, conversando con nuestros alumnos eh, y alumnas, sí porque aquí tenemos chicos y chicas. Eh, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué acabamos de escuchar? ¿Qué es lo que escuchamos ahí, con lo, ese material histórico con el que empezamos el programa? Del golpe cívico-militar. Bien, era el, el comunicado de prensa que dio inicio al golpe cívico-militar. Un golpe que dejó a quien afuera del gobierno, ¿se acuerdan? A Isabel. A Isabel, la esposa de Perón, que había quedado a cargo del gobierno. Después de eso hubo como todo un momento histórico de mucha revuelta, un momento muy complejo. Y ahí sube ¿quién? Los militares. Los eh... militares. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo imaginan aquel momento? ¿Qué, qué saben? ¿Qué les contaron de esa época? Que secuestraban que, a niños. Que se secuestraban a niños. Eh... Sí, secuestraban a gente. Desaparecidos. Hubo desaparecidos. Muertes hubo muchas muertes fue un momento muy complejo en el país tortura hubo tortura ¿por qué hubo tortura? ¿tienen idea? para hacerlos hablar eh, porque estaban muchas personas estaban en contra de ellos pero había gente que estaba en contra de este gobierno militar y algunos no y algunos no estaba la, la sociedad estaba dividida si, ¿sí? de hecho se había armado una situación de mucha tensión de mucha revuelta y los militares llegan al poder se meten en el poder toman el poder Sí. Eh, estamos hablando ya de algo que pasó hace cuánto tiempo? 40, 40 años. años. 40 años del golpe militar. De hecho, así se llama este programa, ¿no? Sí. Así vamos a trabajar hoy sobre este tema. ¿Cómo lo trabajaron? Con la señora Andrea. Con la señora Andrea. ¿Quién es la señora Andrea? De lengua y sociales. Andrea Camacho Solano. Andrea Solano, la, la señora yes. Bueno, yo les cuento entonces que este programa Está hecho por diferentes personas Entre los que están las maestras ¿Cuál es la otra maestra que está con ustedes? La, la señora Daniela Ah, Portillo la señora Daniela, muy bien muy Bien, nombre y ustedes, que me los dice? A ver eh... Compañera Nicole Mamancusi Joder Conde Axel González Sergio Mancilla Leonel Mamani Marcos siles ¿Todos estudiantes de qué grado? Sexto A Sexto grado A Turno, doble turno, doble jornada Jornada ¿no? completa Jornada completa, muy bien Escuela Primaria número 20, Instituto Escolar 19 Estuvieron trabajando sobre el golpe militar Les pregunto ahora, para que les cuenten a la gente no eh, ¿Tienen idea quién fue este Jorge Videla? ¿Presidente? El presidente, sí Que de hecho fue parte de esta junta militar ¿sí? ¿Por qué lo llamamos junta militar? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea? ¿Porque se juntaban los militares? Bien, sí. Se juntaban militares, que estaba la Armada, sí junto con la Marina y la gente de aviación. ¿sí? Estaban todas las fuerzas reunidas para tomar el poder. Y lo, lo tomaron, de hecho. ¿Sí? Fue una de las de las épocas más oscuras. ¿sí? A ver, tenemos ahí un testimonio más, donde hablaban acerca de qué pasaba... Sí, que se escuchaba, que se veía en televisión, que se veía... Hablábamos también de la propaganda. ¿Saben qué es la propaganda? Sí. sí ¿Quién me cuenta? En sencillo, para la gente. Tipo como un canal que te, que te cuenta todo lo que pasa. Sí, claro, la, donde te cuentan todo lo que pasa. Muchas veces te dicen cómo tenés que pensar, qué tendrías que usar. Aún Hay propaganda que usan para el bien, qué sé yo. Yo les puedo decir a la gente, vacúnense contra la gripe. Ahora, en esta época había propaganda también. ¿Vamos a escuchar, les parece? Y después me comentan a ver qué estamos escuchando, qué decían esas propagandas. Sí. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales. Los importados Esta competencia fortalece a la industria nacional Pero cuidado Los productos importados Pueden ser buenos Regulares O malos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 lo primero que les voy a contar es que, bueno, cuando hablamos de propaganda, hablamos de propagar ideas. Siempre tiene que ver con esto de poder anunciarla a la gente, comunicarla a la gente. Ahora, ustedes estuvieron trabajando con la Seño, ¿sí? Y decía que ahí la, la, la propaganda estaba relacionada con sillas y con algunas cuestiones que tenían que ver con lo internacional y lo nacional, ¿sí? Eh... Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaba con eh, los productos nacionales, los productos internacionales, las importaciones? productos nacionales decían que eran más truchos que lo que venían de afuera. Bien, le faltaba calidad. Calidad. ¿Sí? Que los de afuera eran los mejores que los de acá adentro, que los de Argentina. Claro, había como... La gente creía que las cosas de afuera eran mejor que las de acá, básicamente, ¿sí? ¿Y eso qué problemas traía acá en la Argentina? Cierre de empresas... Uh -huh. Por lo tanto pobreza Despidos despido. Despidos de personas Porque cuando empiezan a la gente a comprar Sillas de afuera, no, las sillas que se hacen acá adentro No se venden ¿sí? Entonces se cierra la empresa, se cierra el mercado Porque sale más caro Bien, y la otra cuestión es esa La cuestión de los costos Cuando vos producís adentro La cosa es medio cara sí Entonces Cuando vos traes las cosa de, de afuera Muchas veces es más barato Hay que ver cómo se hace afuera. Si, si, si hay mano de obra esclava, pero... Bueno, esa situación llevó a que la Argentina tenga muchas, muchos problemas. ¿Qué otras cosas pasaban en esa época? A exilios. Ver. ¿Cómo? Exilios. Hubo exilios. Muy bien. ¿Qué sería el exilio? Es una palabra difícil esa. A ver, ¿quién me explica en sencillo qué es, qué es un exilio? ¿A qué llamamos? Que ellos no querían irse, pero tendrían que irse para... ...para estar mejor... ...bien, hubo que irse... ...sí, y mucha gente terminó... ...yéndose de dónde hacia dónde... a ver ...había gente que vivía en Argentina... ...que eran argentinos... ...llega este contexto y qué pasó... Hubo un escritor... ...que se llama Olvado Soriano... ...que cuando se tuvo que ir... ...porque estaba en Tenerife Militar... ...y se tuvo que ir a Francia... ...claro... ...bien, de hecho había una comunidad de argentinos en Francia... ...bastante importante... ...sí... Y, y, y en eso digo, qué sé yo, uno podría recordar a, a Cortázar, a Piazola... Había un montón de personas que no les quedó otra, en un momento se fueron. si sí, Estamos armando como una especie de paisaje de situación. También robo de bebés. Hubo robo de bebés. ¿Qué pasó acá? A ver. Había gente que estaba detenida. Desaparecidos. Sí. Los desaparecidos. Sí, pero... ¿Qué sería un desaparecido? Ah, lo, mandaban... lo mandaban a ciertos clanes chinos. Bien... ...por lo tanto estaban como presos... ...pero no estaban presos... ...legalmente no eran reconocidos como presos... ...porque las, las mamás y la familia... ...no sabían a dónde estaban... ...bien, esa es otra de las cuestiones... ...muy graves que pasaba... ...una eh, de, deuda externa quintuplicada también... ...ahí empezamos, a ver... ...económicamente lo que nos empezó a pasar es... ...estaba esto de las importaciones... ...y por otra parte empezamos a tener... ...deuda, deuda externa... ...deuda externa, ¿qué significa esto? ...pedimos plata prestada... Y cuando no podemos devolverle decimos, bueno, te devuelvo otro de 10 años, te devuelvo otro de 5 años y eso empieza a generar intereses. Cuando ya todo eso parecía que iba a explotar así por fines de los años 70, había que entretener a la gente y había que hacer que la gente no se entere demasiado de lo que estaba pasando. ¿Qué se les ocurrió a estos? ¿Hacer un mundial? ¿Hacer un mundial? ¿El mundial de qué año? De el 78. No se enseña, me encanta. Pero no es televisión, vamos, porque lo saben, se nota que lo saben y lo han estudiado. Álvaro, el mundial 78 que fue un mundial muy, muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿Por se qué? hizo acá, en Argentina. Primer mundial que se realiza en la Argentina, lo primero. Segundo, ¿cómo salimos? Ganó Argentina. Ganamos. Ganó Argentina. Exactamente, ganamos. Ustedes van dar la escuela, ¿sí? ¿A qué escuela van? a la escuela a la escuela 20 ¿Y cómo se llama? De, distrito? de distrito Alberto de Carranza. Bien, Carlos Alberto Carranza, ¿quién fue Carlos Alberto Carranza? Nuestro patrono. Bien. Y un profesor. Era un profesor. ¿Qué pasó con él? Lo secuestraron. En ¿Socuestraron? Mil, eh, 1976 fue secuestrado. ¿Sí? Así como la gente hablaba mucho de fútbol, en algún momento hablaba mucho de economía, de estas cosas no se hablaban. ¿Sí? De hecho, que una escuela hoy tenga ese nombre es muy importante. ¿Qué, qué otra cosa les quedó la verdad tintero? El plan Cóndor. ¿Qué fue el plan Cóndor? Muy bien. Se le dice como el vuelo de la muerte. Que lo que hacían eran, bueno, a estos desaparecidos en algún momento, bueno... Lo, lo, lo arrojaban de altura y lo traban al océano. ¿Vivos? Vivos. Embolsados. ¿Para que Los peces se coman el cuerpo. ¿Qué? El... El cuerpo y no haya rastro ¿Para que no haya rastro? Ahí es como una, una forma de Desaparecer a la persona Y que no esté ni vivo ni muerto Pero que tampoco nadie lo puede encontrar A veces aparece el cuerpo pero lo ponen como NN Chicos, eh, tenemos que cambiar de bloque Pero para mí es importantísimo que me recuerden Quienes hicieron este bloque Así que nombre y apellido por favor de cada uno de ustedes Axel González Marco Siles Leonel Mamani Sergio Mancilla. Nicole Mamacuzzi. Joel Conde. Todos estudiantes de la escuela primaria número 20, Instituto 19, Carlos Alberto Carranza. Nosotros terminamos el primer bloque y continuamos en un segundito nada más con más hora libre. i pos mi ho hang molt dir desaparecer. Nosotros ahí escuchando a Charlie García con los dinosaurios eh, Estamos con un nuevo equipo aquí en el aire Sí, parte de lo que es la comunidad de estudiantes de la escuela primaria número 20 Sexto grado, me dijeron, ¿no? Sí, nombre y apellido de cada uno de los miembros de esta de este segundo bloque Nombre y apellido Sasha Silva Mercedes González Nicolma Mancusi Wanda Quevedo Camila Tenorio Alejandra Condor sí. Cemile Stigarrivia Estefanía Corrales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 FM Educativa, 92.3 Río Gallego, Santa Cruz FM La Chicharra, 88.7 Joya Corrientes FM Raco, 88.9 Tucumán FM El Sorsano, 88.9 Zapala, Neuquén Radio Cultura de Santa Fe Muy bien, es una radio online, así que la pueden buscar en todo el país, igual que a la gente de Fargo les recuerdo, la red está presente en el triple www.farco.org.ar Y la gente de Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe, todo junto, .wordpress.com Chicos, ¿de qué vamos a hablar este bloque? Me dijeron que hay algo de ficción eh, Vimos películas en el colegio de Tatiana, Juan y Nietos de la Esperanza Bien, que son como historias Sí, que ustedes tuvieron que abordar Tienen que ver también con Esto de los 40 años Del de golpe cívico-militar, ¿por qué? ¿De qué se trata la historia verde Tatiana? ¿Quién, quién se acuerda algo? Eh, Tatiana se trata de uno, Una mujer que se casa con un hombre Y al finalmente se separa uh -huh. Después la mujer se va a Buenos Aires Y conoce a otro hombre Después tienen un hijo eh... Bien Se casa tienen un hijo ¿Y entonces? Y después eh, pa El padrastro eh, Se lleva bien con el papá De Tatiana Tiene una buena relación Y él, y él la va a visitar cada, cada día Y entonces Un día no. vio que su papá No regresaba más de Tatiana Y Se dieron cuenta que desapareció Pensaron que desapareció. Bien, a ver. Se dieron cuenta que había un problema, Reina. Por lo menos, siguiendo, sí, estaba regresando. ¿Y entonces qué pasó? ¿Desaparece? ¿Qué, ¿Qué pasa? Se fueron en el supermercado a comprar su hermana y... Tatiana. Tatiana y... Tatan, eh, su mamá. Su hermana, Laurita, y Tatiana y su mamá se fueron a comprar. Al volver, Tatiana vio... Eh, que al padrastro lo estaban secuestrando. Ah, ¿pidieron la situación del secuestro? Sí. Bien, ¿en qué año pasaba esto en la historia? 1976. 1976, un año muy particular, sí, por ahí nosotros hablamos en el otro bloque acerca de procesos históricos. Esto es una ficción que está situada en un momento histórico, que es el momento de la dictadura militar, ¿no? ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Hay un secuestro y entonces, ¿qué sucede en la historia? Salen corriendo. Porque... Un soldado se da cuenta y lo siguen, un militar, se da cuenta y lo siguen hasta el parque. Se escondieron detrás de la calecita por mucho tiempo y la policía las lo, encontró y lo llevó a un orfanato. Eh, antes de eso a la mamá la habían, ya la habían los militares y yo la habían agarrado. Ah, ella se entregó. Ella se entregó para que no agarraran a sus hijas y la mamá de Tatiana la dejó a Tatiana con su hermanita atrás de una calecita y le dijo que cuida a tu hermana después de eso eh, unas horas después uh, la policía uh, las encontró y una vez eh, después apareció con una asistencia so social ¿y a partir de eso qué sucede? la separan herma terminan separadas las hermanas Porque Tatiana no se podía hacer cargo De una, una menor de edad Después la asistencia social A la hermanita La, la habían adoptar una pareja Y la asistencia social Quiso que a las dos la, la adoptaran ¿Y lograron que las adoptan? Sí sí Bien ¿Cómo termina la historia? Que las abuelas se dan cuenta de que Ella le... Que tienen a... Que tienen a su hija, de a sus nietas y, y después se, eh, quisieron tenerlas ellas, pero... Eh... ¿Y eso ya es en qué año? ¿Tienen idea? ¿Cuándo es que las abuelas descubren que, que tienen a sus nietas? No, mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Muchos años después. Sí. Bien. Les pregunto a ustedes, más allá de lo que diga la historia, ya creo que la gente entendió de qué se trata. ¿Qué les pasó a ustedes cuando... Abordaron esta historia Cuando la leyeron Cuando vieron la película eh, Nos pusimos muy triste Porque eso, eso Dice que está basada en real Y pasan con mucha gente Que estuvieron hace años Bien A vos te causó tristeza ¿A otro le causó otra cosa? Enojo ¿Por Porque le separaron La bronca ¿Qué más? Angustia Angustia Sí Eso, eso es, es común Aparte uno a veces Se pone en esa situación no De pensar ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¿Qué nos pasaría a nosotros? siendo chicos estando solos separados de tu hermano hay como un montón de, de cosas de esas hay otra historia así que es la historia de juan quién se acuerda de la historia de juan la historia de juan se trata de eh, él no es adoptado sino que es apropiado por su papá porque no es eh, legalmente con la justicia porque la familia no sabe que está que su mamá está en un ciento clandestino vivo el papá de dónde lo saca el chico Se lo sacan a la a, a la mamá. Uh -huh. Se lo sacan la mamá biológica y entonces termina apropiado. ¿En qué familia está apropiado, Juan? ¿A dónde va a parar, Juan? Al que se lo sacó el, el, el dictador, se lo había sacado y se quedó con el niño. Uh -huh. Porque su esposa no podía tener un varón. ¿Sí? Cada mal? día eh, lo maltrataban a Juan. Le, le insultaban... El... Había El... fuerte Porque yo los escucho ¿eh? El, El papá lo, tra lo trataba mal ¿Por qué lo trataba mal? El militar sabe? Porque era adoptado Bien, ¿por no, uno lo no. No, Porque uno podría ser adoptado y ser amado El problema es que acá Él no era adoptado, oh, era apropiado, era apropiado. <risa> ¿Sí? se, se hacen grandes Y él empieza a sospechar Que eh, no es eh, No es su, sus hijos Que es ¿Qué? hijo de desaparecidos Bien, empieza a sospechar que no es parte de esa familia, que biológicamente no corresponde. Porque porque no tenía fotos de cuando él era bebé y cuando estaba en la panza. Que solo, uh -huh. tenía, de que y solo, solo... tenía de la hermana. Sí, solo había, había de la hermana y él fue y le dijo a la mamá que a dónde estaban las fotos de él cuando era chiquitito. Pero siempre no, eh, como que se hacían los... Sí, los sí, sí. tontos <risa> sí, sí, sí. Bien, No respondías, o sea los tontos Así nomás Bien, y entonces Se va a, a hacer el ADN En las abuelas Y descubre que Si sí exactamente eh, Bueno, primero le pregunta Llama a su papá, apropiador Le dice, decime toda la verdad Y él, y él le dice el, el apropiador le dice que, Cuánto, cuánto plata quiera ¿Cuánto ¿Cuánta plata querés? Y, y Juan se enoja y le insulta y le, y le dice de todo. Bien, ¿y por qué le dice? A ver, a ver. A ver. Se enoja porque él es lo que le está pidiendo es su verdad, ¿sí? Su ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? identidad. Eso. Ahí empieza aparece una palabra que es fundamental. Él quiere conocer su identidad biológica. Sí, de ese momento y la otra persona. Sí, ¿qué más? Cuéntame. Después de un día, creo eh, Va a revisarse el ADN Y dice que es hijo de desaparecido Cuénteme el micrófono Porque si no, no la escucho encuentra escucha. con su familia Se termina biológica. reencontrando con la familia biológica Y sí. le acompañaba a su hermana Está bien, su, su hermana de crianza, digamos ¿Sí? Siempre estuvo con ella Su, su hermana biológica no, como que siempre la acompañaba La crianza, la hermana de crianza ¿Sí? Bien A ver, ¿y, y qué más? ¿Cómo termina esta historia? Finalmente entonces Termina cuando Se reúne con su familia el Juan y se presentan todos Y la hermana De crianza está ahí afuera Y La abuela de, de Juan le dice Entra, vos también sos parte de la familia Bien, ahí hay toda una cuestión simbólicamente muy fuerte ¿no? Digamos, sí. Es cierto, son de sangres distintas Son de orígenes biológicos distintos Pero bueno, también hay una idea de reconstituir Y de armar lazos A ver, tenemos uno más que es Nieto de la Esperanza Cortito porque no nos queda nada de tiempo ¿De qué se trata esa historia? Nieto de la Esperanza De que unos militares a su papá le pegan Y las chicas están escondidas en el sótano Y el bebé da un grito Y los militares Se dan cuenta de que está ahí abajo Van Y se la llevan a la madre Como la madre no quería dejar al bebé Se, se, se lleva la lleva A un centro clandestino ¿Y entonces qué pasa? La, la, la, la meten en un cuarto Y se la dejan con el bebé ¿Y entonces? A la noche se la llevan a la mamá Y dejan al bebé y la torturan Se lo, se lo llevan Porque dice que no lo el bebé ya no se puede quedar acá. Sí, porque acá no se, no se podía... Pasamos. No se podía tener... Se podía... Y le mintieron a la chica que se le iban a dar a los papás de ella. Pero eh, se le apropiaron eh, una... Unos... Se lo dieron a otra familia que no era la familia biológica. No. Había una mu mujer y un hombre que... ...la mujer intentaba tener un hijo... ...pero no podían... ...así que se cansó de... ...intentar y... ...porque no podía más... ...después... Eh, ...el señor... Eh, ...tenía un, un hermano... ...que estaba... ...que era... ...que era un doctor en... Era, ...que trabajaba para los militares... De, eh, ...su hermano le dijo... ...que... ...también pueden... ...apropiarse de... ...de... Unos, ...que vienen muchos niños... ...bebés... ...a, a ese lugar... Pero la abuela la encuentra a ella. Cuéntame esa situación. ¿Cuándo se da la situación de que la abuela encuentra a ese nieto? Porque la sirvienta había visto en la tele que la abuela estaba estaba mostrando una foto de la bebé y, y ella se fijaba que era la misma bebé que estaba en la foto con la familia Así que, nada, los dejamos ahí a los oyentes para, También para que se queden pensando un poco eh, Por qué es importante trabajar sobre esto A ver, nombre y apellido de cada uno de los miembros que hicieron este segundo bloque Por favor, nombre y apellido Sasha Silva Mercedes González Nicole Babancucci Wanda Quevedo Camila Tenorio. Alejandra Condorio. Silvina Estigarribia. Lefania Corrales. Yasmín Maita. Erika Buenaco. Axel González. Todos son estudiantes, sí, son alumnos de sexto grado de la Escuela 20, Escuela 19, la Escuela Carlos Alberto Carranza. Nosotros ahora hacemos un pequeño cortecito y continuamos con más Hora Libre con el último bloque después.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 El asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego Que te hacía feliz uh. No cuentes lo que viste En los jardines el sueño Acabemos escuchar, Alicia, en el país Hay un tema Donde sonaba ser uno eh, Nosotros estamos en Dura Libre Hoy como siempre sí También tratando temas que tienen que ver con la actualidad Y con reactualizar temas importantes Para cada uno de nosotros Chicos, ha cambiado el equipo nuevamente Estamos en el tercer bloque Quisiera saber quiénes son parte de este bloque Así que el nombre y apellido por favor de ustedes Mayra Laura Bienvenida Mayra Nicole Mamoncusi Camila Tenorio Daniel Ortega, Cristian Wendry, Ricardo Campo, Gabriel Cantero, Leonel Mamani, Axel González. Bien, ustedes son parte de este grupo, sexto grado de la Escuela de Enseñanza Primaria, número 20, distinto escolar 19, Escuela Carlos Alberto Carranza. ¿Quiénes eh, son las maestras con las que trabajaron? ¿Nombre y apellido de las maestras? Eh, Andrea Solano. Andrea Solano. Daniela Portillo. Y Daniela Portillo. Yo les cuento que en la operación técnica está Josefa Pegarzón, el tuco, ahí en la coordinación de piso Néstor Cortés. Sí, y mi nombre Sí, Quienes está hablando en este momento es Cristian Gauna En la producción general, como siempre está Mariano Morina Que es el productor sí Y el coordinador del programa red Red Escuela de Comunicación Le recordamos a todos los oyentes que se pueden comunicar con nosotros ¿sí? Vía mail a horalibre Arroba programarec.com.ar Y también lo pueden hacer en la red Farco Y pueden bajarse este programa Y todos los programas del año de Hora Libre Allí en www.farco.org.ar Bien, chicos, me dijeron que para este bloque tenemos testimonios que han sido trabajados y leídos por ustedes. ¿Cómo fue esa situación? ¿Me querés contar? ¿Cuándo lo grabaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con quién lo hiciste? Con la seña Andrea. Con la seña Andrea. ¿Y los textos de dónde salieron? Eh, los trajo Néstor. Trajo Néstor, sí, que es el capacitador docente de radio. ¿Sí? sí, sí, sí. Muy bien. ¿Fue sí. difícil grabarlo? No. Eh, Un poco Madre. de vergüenza, pero... Un poco de vergüenza. ¿Qué más? ¿Qué más pasó ahí? ¿Grabaron todos juntos, separados, en el no, aula? No, uno por uno. Eh, bien, ¿todos grabaron testimonios? Sí. sí. ¿Sí? Más o menos, en realidad. ¿La mayoría de los que están acá? Sí, porque algunos lo grabaron y otros, nosotros lo escuchamos. Ah, otros hicieron otras tareas, digamos. Bien, vamos a escuchar el primero, que habla de familiares desaparecidos. ¿Les parece? ¿Lo escuchamos? Sí. Después nos cuentan un poco quién lo hizo y demás. ...del cielo, me desvelaste... De... ...tenía barrera. Mi esposo Hugo Alberto Escutaria tenía 27 años cuando fue secuestrado en la calle. El 5 de agosto de 1977 a mí me llevaron el mismo día. Yo estaba en mi departamento. Estábamos acusados en el centro secreto de detención, Club Atlántico de Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba. Durante 92 días y hasta mi liberación, enfrenté a las torturas sadísticas del turco Julián y desde ese entonces no he visto a mi marido. Las últimas palabras que dijo hubo fueron Sé fuerte y no me olvides Llevaré esas palabras en mi memoria por el resto de mi vida Por él y los otros 30.000 Seguimos por Facebook como Programa REC Continuamos en el aire Antes escuchábamos ahí un testimonio Que fue leído ¿Saben quién leyó el testimonio anterior? Sí. ¿Quiénes fueron? Estefanía, Estefanía. Bien eh, A ver Testimonios de desaparecidos ¿Qué le podrían? Llega un chico de primero segundo grado Les pregunto a ustedes, alumnos de sexto grado ¿Qué es un desaparecido? ¿Cómo lo explican ustedes? Eh, eh, un desaparecido es Una persona que la agarran Y le sacan No, no le dicen a la, a la familia la, No le no dicen a su familia dónde está no Se hacen los tontos Y esas cosas La otra es No está preso ¿sí? No hay ningún juez que se haga cargo ¿sí? No se sabe si está sano Si está bien, si está mal Lo torturan Bien, la otra vez lo maltratan, lo torturan, no sabemos si le dan de comar, si le dan abrigo. Nada, no tiene ninguno de sus derechos. Sí, esa fue la situación. Sí. Bien, ustedes le dieron ahí un testimonio. Eh, ¿Se acuerdan de ese testimonio? ¿Quién fue? ¿Quién es la, la, la que lo había leído? estefanía Corrales. ¿Sos vos? No, no. Está ah, está está fuera. Bien. Bueno, vamos a escuchar otro entonces, sí que quiero saber ahí qué les pasó y de qué hablaban esos testimonios. Y lo comentamos, presten atención y después me comentan ustedes qué les parece. Luciano Ramón Pérez, describiendo la desaparición de su hermano. Mi hermano fue secuestrado el 9 de noviembre de 1976. Estaba durmiendo con su esposa y su hijo, de 5 años de edad, cuando fueron abruptamente despertados por una fuerte explosión. A las 2 de la madrugada, mi hermano se levantó de la cama, abrió la puerta principal y vio a cuatro personas brincando la barda. Vestían ropa de civiles, uno de ellos tenía bigote y un abrigo alrededor de su cabeza como un turbante. Todos llevaban rifles, tres de ellos entraron al departamento de mi hermano y lo forzaron hacia un Ford Falcon. Esa fue la última vez que supimos de él. También cuentan que había varios autos y un autobús en la escena y había varios hombres con rifles detrás de los árboles. El tráfico había sido detenido y un helicóptero daba vueltas alrededor de la casa. Hora libre por Farco satelital www.farco.org.ar Bien, ahí escuchábamos otro de los trabajos realizados por ustedes eh, Bien, ese contaba Cómo había sido chupado ¿sí? Desaparecido eh, Un hermano de, de una de las chicas eh, ¿Quién fue esta? Jamila ¿También es un compañero de ustedes? Sí, sí. está afuera ahí, sí, está por ahí. Bien, ¿qué les impacta A estas historias a ustedes? ¿O, o qué les llama la atención cuando las leyeron? Tristeza Genera mucha tristeza Sí Aparte no es sensación así como de... ¿Cómo puede o sea, Escalofría. Eso. Como que uno no no, no puede creerlo. No, no, no. Se lo llevan y después resulta que ni la policía, ni los militares, ni el gobierno... Eh, nadie nadie dice nada. Nadie sabe nada. O sea, hay como una especie de desamparo. Nadie se hace cargo. Eso es. Chicos, eh, ¿por qué les parece a ustedes que descontamos todo esto que pasó? ¿Por es importante que hablemos Porque hay que tener memoria para que no vuelva a pasar Eso, sobre todo Pensemos que tenemos oyentes ¿sí? Gente que nos está escuchando a otra parte sí Y queremos que se entere lo que pasó Y queremos que no vuelva a suceder esto Tenemos un testimonio más, tenemos varios más Vamos a escuchar otro de los testimonios A ver sí, eh, qué nos cuenta y qué dice A ver qué, sí. ¿qué otros detalles sí. uh -huh. Madero no muerto, madero no muerto Tengo que El 24 de marzo de 1976, a las 12.30 am, nuestra casa de Villa Rivera, Indarte, en Córdoba, fue accionada por varios hombres, en uniforme, cargando rifles. Se identificaron como pertenecientes al ejército, y estaban acompañados por varios chicos en ropa casual. Apuntaban sus armas hacia nosotros, mientras robaban libros, objetos de arte, botellas de minas, Y los llevaban hacia afuera. Entre ellos no se hablaban, solo se comunicaban con tronidos, chasqueos de dedos. Por más de dos horas nuestra casa fue saqueada antes de que esto sucediera. Se había provocado un apagón en todas las calles vecinas. Mi esposo un oficial de la Unión de Intercambio. Mi hijo David y yo fuimos secuestrados. A mí me liberaron al día siguiente. A mi hijo lo dejaron libre un tiempo después que estuvo detenido en el campo La Ribera. Nuestra casa fue completamente destruida. El cuerpo de mi esposo fue encontrado después con siete heridas de bala en la garganta. Testimonio de su esposa, María Salemi. libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Chicos, escuchábamos antes un testimonio más. ¿Quién lo hizo ese testimonio? Chirilla. Franco Chirilla. No vino. No vino hoy. A ver, nos van pintando como diferentes situaciones. Gente que no se sabe dónde está, gente que fue testigo de cómo se chuparon a alguien, cómo fue desaparecido y como después Nadie daba cuenta ¿sí? Nos queda un testimonio más En realidad que dos Vamos a, a pasar uno Por una cuestión de tiempo sí Y vamos a ver Qué pasa con la gente Que sobrevivió Que hoy vive en nuestra sociedad Pero que pasó por esa situación ¿sí? uh -huh. Vamos a escuchar Este último testimonio Uno más Escuchamos sí Que es de alguien Que sobrevivió A estar desaparecido Como la gala Y el sol Que aunque tenga que sellarse Encontra un paredón abrieron la puerta que por el sonido que hacía era probablemente de metal una de las personas que me hablaba me advirtió que pronto conocería al sacerdote que estaría a cargo de tomar mi confesión esta persona a la que llamaban sacerdote Debió de ser alguien bastante grande porque el momento en el que entré, él me tomó de los brazos y me levantó en el aire. Después me golpearon con palos y un martillo que usaban para golpear los dedos cuando mis manos estaban en el piso. Me desvistieron y me ataron de pies y manos a los postes de la cama del ala que llamaban parrilla durante lo que habría sido una hora. Me aplicaron palos. Corriente eléctrica a las partes más sensibles de mi cuerpo, genitales, caderas, rodillas, cuello, encía. Para el cuello y encía usaban un pequeño instrumento con varios picos conectado directamente a la corriente de energía de 220 volts. Picos conectados directamente a la corriente de energía de 220 volts. Después ver de, debajo de la venda que me cubrían los ojos, que en cada descarga que se producía, la luz de un pequeño fosco sobre las parrillas se apagaba en este tiempo. Escuché cómo se llamaba uno de los torturadores, gringo. Después alguien puso un estetoscopio en mi pecho. ...y me disfrutaron... ...me di cuenta que no podía caminar... ...pero ellos me arrastraron... 20 o 30 metros a una cama... ...en una habitación grande... ...pegada a una pared... ...en donde estuve hasta el día siguiente... ...testimonio de Carlos Hugo Basa... ...desde las escuelas públicas... ...de los barrios de la ciudad... ...conectándonos... ...con todo el país... Hora Libre en Farco Satelital. Bien chicos, ahí escuchábamos testimonio y les pregunto ahora a ustedes, bueno, hay como muchos personajes ¿no? y muchos actores en las novelas, en las historias, en las películas, pero algunos que son actores históricos y que conviven con nosotros Por ahí están las madres, las abuelas, ¿conocen estas agrupaciones? ¿Abuelas de Plaza de Mayo, Madras de Plaza de Mayo? Sí, sí. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo las reconocen ustedes? Por el pañuelo en la cabeza Por el pañuelo en la cabeza, acercate al micrófono, porfa, que te escucho re lejos, lejos, lejos ¿Por qué? ¿Por el, el, pañuelo por el pañuelo es un... en la cabeza El Bien. pañuelo significa la vida de sus hijos La pureza ¿Hay algo de representar la pureza? ¿Siempre fue un pañuelo? No, no. no. Fue un, un pañuel En Primer. algún momento se usaban pañales ¿Sí? Y, ¿Y hoy en día siguen existiendo las, la, las madres y las abuelas? Sí, sí, sí. ¿Ustedes pueden reconocerlas? Sí. ¿Conocen sí. alguna? Mm, sí. En, en esa, esa época eh, había las más activas, que son Azucena, Bichaflor y Devin Zayn. Eh, Esther. ¿Y Cusi? ¿Su apellido? Bianchi. Y Mari. No, no, no. no, no, no, no, no Son varias, ¿sí? ¿Qué otra cosa recuerdan? Por ejemplo, ¿qué hacían la, las madres y las abuelas? Rondaban en la circulaban. plaza... Circulaban en la... Plaza de Mayo De hecho, se les dijo en un momento que no podían quedarse quietas ahí manifestándose Y por, se... eso sí, por eso circulaban sí. Circulan y ellas circularon sí. sí, caminaron ¿Siguen caminando hasta el día de hoy? Sí, sí. sí. Bien ¿Tienen idea cuántos nietos ya hay recuperados? Sí 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120. Uh -huh. ¿Sí? Y sigue apareciendo cada tanto alguno. ¿eh? Sí, sí. Eh, porque se siguen buscando y se siguen reencontrando y se siguen como rearmando las situaciones. Chicos, hay mucho de este dato que puede ser un dato suelto, pero que significa mucho para nosotros ¿sí? poder reconocerlo tener presente, digamos, en la cabeza ¿sí? porque es importante esto que vos decías en algún momento para que no nos vuelva a pasar a que no se olviden todo lo que hemos dicho ahora y para tener memoria y no volver a pasar obviamente ¿se acuerda cuáles fueron los centros de detención? sí, la ESMA el Olimpo Club Atlético Orlecti Automotores Virrey Ceballos son todos lugares ¿sí? hay más hay algunos más sí que yo en otras provincias teníamos la, la mansión serie sé yo sí pero me parece importante a reconocer cuando escuchen hablar de eso que hay que prestar atención sí chicos díganme el nombre y apellido de quienes hicieron este bloque así sabemos quiénes fueron parte de este equipo cristian Wendley ricardo campo Gabriel cantero leonel mommani axel gonzález Maida Laura nile mancuzzi Camila Tenorio, Daniel Ortega. Nosotros así pedimos este bloque, nos queda un bloquecito cortito más y ya terminamos con el programa de hoy de Hora Libre. Así que eh, hacemos un pequeño corte y volvemos con más Hora Libre. risa blanca tenido han detenido bueno nosotros ya nos queda el último bloque sí y resulta que aparte de todo lo que trabajaron y todo lo que trajeron eh, también hicieron una entrevista una entrevista que fue colectiva donde estuvieron eh, también los chicos del otro séptimo que no están acá sí y algunos de ustedes que fue la entrevista a Pilar ¿alguien sabe quién es? si, sí, es una hija de es una hija de desaparecida. La mamá había muerto, no la había entrado sino que... Se tomó la pastilla de cianuro. Bien, ¿y qué más sabemos de eso? ¿Dónde, se tomó, dónde estaba cuando se tomó la pastilla de cianuro? La a punto de secuestrar. Estaba... La estaban a punto de secuestrar y ella ya sabía que la estaban por secuestrar y entonces se tomó la pastilla de cianuro. Para que no rebele, re para que no le torturen, Para que no la torturen Apilarla A Pilar la dejaron en la casa De, de no una abuela abuelos. No, de una amiga a ver, El, el, papá, el, papá, el papá, papá se tuvo que, que ir la deja, la, Y la dejaron con los abuelos Con sus abuelos maternos Materno bien. Quedó con los abuelos maternos bien. y él se tuvo que ir Del país Porque sabía que también lo iban a agarrar él bien De hecho se tuvo que exiliar ¿Se acuerdan que antes explicamos lo que era un exilio? Sí, convenía irse del país a quedarse acá y correr peligro, ¿sí? De hecho, ahí ustedes hicieron varias preguntas, ya no nos queda tiempo de ver todo, pero sí queríamos por lo menos escuchar una de las respuestas que da Pilar, y la pregunta era, ¿cómo encontró el cuerpo de su mamá? ¿Sí? ¿Cómo fue esa situación? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Vamos a escuchar la, la respuesta de Pilar. Sí. el 2005 el equipo argentino de antropología forense encuentra los huesitos que eran de mi mamá los encuentra en el cementerio de Avellaneda en un sector del cementerio que era como un sector medio clandestino que estaba como por fuera de donde Todo el mundo entierra a sus familiares, era un lugar en donde llevaban a los que no tenían identidad porque eran niñeras, porque habían aparecido, no se sabía quiénes eran, y a los desaparecidos. Y había un montón, de, hay un montón de tumbas y fosas comunes, o sea, pozos grandes en donde había un montón de cuerpos en donde enterraban a los desaparecidos. Ahí estaba mi mamá. Y lo que se pudo ver es que no había marcas de disparos en su esqueleto. Entonces se pudo saber, y, el, y había una partida de defunción, ...que figuraba que correspondía a ese esqueleto... ...que decía la misma calle y dirección en donde desaparece mi mamá... ...en el mismo día y horario... ...y dice, como causa de muerte, edema de pulmón... ...que es que ¿eh? se revientan los pulmones por el veneno... ...entonces pudimos corroborar... ...esta historia que se había tomado la pastilla. ¿Y tu mamá sigue enterrada en Avellaneda? No, cuando nos dieron los restos... ...le preguntamos a mi abuela... ...que era como la más viejita y la que queríamos ver a ver qué quería hacer ella y mi abuela lo que prefirió fue que estuvieran en Chacarita en el cementerio de la Chacarita porque ahí ella también iba a llevarle flores a su mamá Seguinos por Facebook como Programa Rec Acerca Eh, ahí de cómo encontró a su mamá ¿no? que lo encontró eh, al cuerpo en un cementerio en la zona sur de aquí de la provincia de buenos aires y que era también eh, un indicio de esto de haberla encontrado que había sido sí muerta no matada digamos sino ¿sí? no torturada sino que había usado la pastillita de cianuro lo tenían como un collacito un, un collacito y tenían ahí la pastilla la pastilla de cianuro Bien. Chicos, nos queda nada nada de tiempo, pero nada de tiempo, ¿sí? Sé que en esa entrevista había como muchísima más riqueza cosas para hablar ahí en la relación con el padre, así como cómo fue la situación también de que esté preso, incluso preso en de que haya salido con el indulto, hay como un montón de datos más. Pero me parece que bueno, Por lo menos, damos cuenta también de todo lo que se ha trabajado. Han trabajado mucho tiempo. Han trabajado mucho, ¿no? Sí. sí. Escribieron, grabaron, vieron películas, hicieron entrevistas. Bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Me parece que han hecho un muy buen programa. Recúrdenme sus nombres y apellidos, por favor. Marcos siles Compañeras, ¿ustedes? nicole Mancusi. Yasmín Maita. Juez Conde. Ricardo campo Axel González. Todos estudiantes de la escuela primaria número 20. ¿sí? Eh, chicos, no nos queda nada de tiempo. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Espero a todos los oyentes ¿sí? que puedan hacer memoria, que puedan utilizar esto también con sus alumnos. Y sino que nos sirva para que nosotros podamos seguir hablando de aquello que nos pasó para que no nos vuelva a pasar. Chicos, muchísimas gracias. Nosotros les decimos a todos los oyentes hasta la semana que viene cuando lo vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau, hasta la chau. semana que viene. Chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. chau, chau, chau. chau. Cubre la selva Desafíarla Tu corazón te llevará A descubrir Aquello que buscar Abrir las puertas Quitar los errores Abandonar las murallas Que te protegieron Vivir la vida Y aceptar el reto per les